Vamos a escuchar a una trabajadora de este lugar eh, reclamando paritaria sectoriales. Vamos a escuchar a Roxana. Se han ingresado nuevo ahora en este periodo este, una ley específica que regule las funciones eh, diferenciadas que tienen los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, totalmente distinta a lo que es un trabajador estatal, administrativo, eh, adicionales. Eh, un régimen eh, especial, así como lo logramos en, IPRE, en IPESA con los trabajadores y trabajadoras, que esta Secretaría tenga un régimen especial donde incluya a todas las funciones y las tareas específicas que cumplen. ¿no? Eh, eso por un lado, y lo otro es eh, trabajar en un proyecto que lo veníamos hablando este, con el Ministro de Desarrollo Social, que es la de la jubilación anticipada, en realidad es reducción de la edad jubilatoria, eh, que tenemos un precedente que se fijó en Provincia de Buenos Aires para este sector, y, y, bueno, y necesitamos ese espacio para poderlo tratar. ¿Eso tiene que ver con el reconocimiento del riesgo psicofísico? Exactamente. Eh, bueno, hay un montón de adicionales que son necesarios para los compañeros y compañeras que cumplen funciones específicas, Eh, dentro de la Secretaría y que no están siendo reconocidos. Recategorizaciones, concursos, este, y, bueno, y fundamentalmente tener estos adicionales porque muchos de estos compañeros y compañeras tienen una carga de hora extra ¿sí? que no, no es equivalente a tener un adicional. El adicional remunera, bonifica y las horas extras es una prolongación de jornada que hoy la tienen y mañana no de paritaria sectorial para Niñez, para esta Secretaría? No, esta es la primera vez, por eso es importante eh, la organización que han hecho los compañeros y compañeras en el sindicato y, este, y, bueno, y poder abrir esta instancia de negociación porque, bueno, a pesar de, de, este, de que la mesa de negociación funcionó para el conflicto que se había suscitado en ese momento, ahora es necesario tener la paritaria sectorial para desarrollar todas estas necesidades y derechos que les están faltando a los compañeros y compañeras. ¿No había no un compromiso del gobierno para eso? Sí, eh, acá en realidad nosotros cuando hicimos el acuerdo de crear, que se crearon, se lograron crear todos los cargos para los compañeros en dos tramos monotributistas, lo que sucedió es que en algunos casos renunciaron, en otros prolongaron ese ingreso porque... Este, bueno, por, no es obligatorio pasar a la planta permanente y cada uno toma esa decisión, eh, lo que pudimos hacer en el primer tramo es hacer un corrimiento de aquellos que este, querían esperar para pasar a la planta o de otros que renunciaban. La realidad es que nosotros no queremos el monotributo como figura trabajadora y trabajadora en ningún lugar y específicamente en este, ¿no? Pero de todas maneras este, es una, una decisión que toma la patronal ...para resolver trabajo. Lo que nosotros decimos es... ...tenemos un acuerdo en dos tramos... Para, ...para los compañeros y compañeras... ...ya se cumplió el primer tramo... ...estamos en tránsito del segundo... Este, ...como así también... ...la figura de los talleristas... Eh, ...y bueno, y... ...que se terminan los 28... ...acá es el único ministerio que pasó los 28.71... Eh, ...pero de todas maneras... ...es importante que nosotros... ...podamos tener la paritaria... ...para eso dejarlo fijado como ley de que todo trabajador que ingrese a la secretaría o, o que dependa de desarrollo social sea en un marco legal de una planta permanente. ¿Entienden los funcionarios que estos trabajadores y trabajadoras trabajan con personas que tienen derechos vulnerados, que están en situaciones extremas y que no son un administrativo más? Sí, por supuesto que lo saben, lo que pasa que lamentablemente nuestra ley 643 es una ley administrativa y si nosotros no, no creamos, digo nosotros, los trabajadores y trabajadoras, no llevamos una propuesta hacia el gobierno para que este, podamos tener convenios colectivos, decretos que regulen nuestra función dentro de los servicios, la verdad que es imposible porque eh, creo que no existe en ningún lugar un gobierno que piense leyes para los trabajadores y trabajadoras. No es que desconocen la situación, la conocen, muchos de ellos son funcionarios, ahora son trabajadores de desarrollo social este, y otros lo fueron, pero de todas maneras este, me parece que es fundamental, por eso hacemos hincapié en la paritaria, para poder desarrollar todos estos temas y poder tener un ámbito de negociación serio y que desde ahí surjan las leyes que necesitamos los trabajadores y trabajadoras en el gobierno a poder concederles este espacio paritario? No, no, no. De hecho, nosotros en su primera instancia lo que hicimos, lo que queríamos era regularizar eh, los trabajadores y trabajadoras que estaban precarizados para poder iniciar una negociación paritaria este, con, eh, a ver, para poder tratar esa, esas leyes que nos están faltando, modificar en realidad y crear en donde se necesiten... Este, Eh, herramientas que eh, reconozcan estas funciones a los compañeros. Lo que sucedió fue que, este, que, bueno, que en el, el laborágin de la organización necesitamos la paritaria ahora. Y fue lo que pedimos y se cedió a eso. La Secretaría de Trabajo nos pidió una ampliación del temario. Eh, los compañeros y compañeras delegados hicieron esa extensión. Ya la enviamos y ahora estamos a la espera que nos convoquen a la paritaria. Eh, bueno, gracias Roxana. Eh, acá, Pali, también le cuento a Lautaro y a ¿Sí? la audiencia que eh, una trabajadora va a leer este, los puntos que son los que reclaman, que es un temario bastante extenso, que ya lo, lo hemos informado y lo hemos este, eh, lo hemos hablado y lo hemos leído, pero ellos querían este dejar en claro cuál es el el, el temario de los reclamos, que son muchos que eh, seguramente van a ser, son los temas que se ampliaron para este convocar a esta, a esta paritaria sectorial y que lo, lo quieren leer. Vamos a, vamos a escuchar a una trabajadora. Los y las trabajadoras de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que comprende la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar, Dirección de Discapacidad, Dirección de Personas Mayores y Registro Único de Adoptantes, estamos llevando adelante el reclamo por el reconocimiento de nuestras tareas. Implican la exposición constante a situaciones sociofamiliares críticas y de riesgo. Por eso exigimos la apertura de paritarias sectoriales. Nuestras intervenciones conllevan la restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad y para alcanzar este objetivo se orientan los abordajes con grupos familiares asignados por la amenaza o vulneración de derechos. Nuestra tarea, que contribuye al bienestar social y el ejercicio pleno de derechos, no es reconocida ni en lo económico ni en la diferenciación correspondiente con las tareas administrativas. A saber, nos encontramos enmarcados en la Ley de la Administración Pública número 643, que no cuenta con una rama profesional, la cual ha sido derogada por decreto durante la última dictadura militar. Los sucesivos gobiernos democráticos no han revertido esta situación hasta el momento. Por otra parte, los salarios se encuentran por debajo de la canasta básica familiar, que ha sido evaluada en 104.000 pesos. A los fines de alcanzar un ingreso que supere esos montos, se realizan compensaciones salariales a través de guardias pasivas que deben realizarse con, como contraprestación u horas extras que siempre quedan sujetas a la discrecionalidad de los directivos de cada área. A su vez, no se reconoce el riesgo psicofísico que implica el abordaje de situaciones en contexto comunitario, donde la exposición de los equipos a situaciones de violencia, consumo problemático de sustancias psicoactivas, crisis familiares, entre otras, es cotidiana, sin poder prever los riesgos y consecuencias a las que nos exponemos en cada entrevista. Las y los profesionales y operadores comunitarios, debido al tiempo de exposición a estas tareas de riesgo, consideramos necesario disponer de un régimen de licencias especiales, obrando como antecedentes las licencias profilácticas o de recuperación. Por otro lado, consideramos de suma importancia acceder a la reducción de la edad jubilatoria debido al desgaste psicofísico que implica poner el cuerpo en las tareas que llevamos adelante. Por último, reclamamos el pase a planta permanente de todos y todas las y los trabajadores monotributistas. Cabe recordar que desde el año 2015 llevamos adelante la lucha y el reclamo que posibilitó el pase a planta permanente de muchos compañeros y compañeras bajo el marco normativo de la ley número 2871. Luego de unos años se regularizó la situación laboral, pasando gradualmente a la ley número 643. Sin embargo, durante todo este periodo se continuaron y continúan contratando trabajadores monotributistas con la precarización laboral que implica esa condición de contratación. Por esto, y todo lo mencionamos, decimos basta de precarización laboral en esta subsecretaría. Bueno, Pali, eh, queríamos eh, tener la palabra de una de las trabajadoras, más allá de que leyó el, el comunicado y los puntos eh, que están reclamando, porque es importante conocer de parte de ellos cuál es el, el reclamo puntual que están haciendo y genuino aquí de, eh, frente a la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta, esta cobertura periodística ya la hemos hecho, no solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores, cuando esta subsecretaría estaba en otro lugar de la ciudad de Santa Rosa, y los reclamos son más o menos los mismos, algunos han mejorado, pero esta, esta denuncia de precarización laboral ya la, ya la conocemos, ya la este, ya le hemos informado y los trabajadores y trabajadoras son más o menos los mismos, son un grupo importante que están reclamando esto y que ahora la pelota eh, en términos futbolísticos la tiene el gobierno para convocar a paritaria sectorial. Eh, bien Mauro, excelente desde ahí, eh, cuando tengas más novedades al aire por supuesto. Cómo no, hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, dándole cobertura y también, por supuesto, Radio Kermés, al conflicto que hay ahí en Iñez, eh, con el reclamo eh, de reconocimiento de riesgo físico, licencias, pase a planta permanente, pero por sobre todo abrir la paritaria sectorial para que se puedan discutir todas estas cuestiones.